Hola maestro, ¿cómo está? Buenas, húmedas y calurosas tardes. Ay, ¿a poco no está tremendo el calor? Sí, aquí en el mundo chino siento más calor. ¿Será que qué hace más calor por ser el barrio chino? Ah, el Chinatown de Guadalajara. <risas> bueno, yo creo que pienso que sí. Oye, pues vez vamos a es mandarle... el de Pekín. Vamos <risas> a mandarle saluditos al señor Sergio Funk y un agradecimiento porque nos presta este espacio de la rueda cartonera. Uh -huh. La mejor cafetería del centro de la ciudad. Sí, sí, de hecho, y el mejor barista. Aquí tenemos a Ixbal Lanqué. <risa> Saludos a Ixbal, que nos acaba de traer un agua mineral, que prometimos traer un limón, pero se nos olvidó. Entonces, pues bueno, que sea agua mineral con hielito, ¿no? Sí, sí. Maestro, estamos de festejo porque estamos en el programa número 70. Nada más nos faltan 30 para la centuria. ¡Qué tremenda noticia! estamos a julio 6, julio 6 y tenemos un gran invitado el día de sí, hoy sí, sí. que los... parece que viene nervioso pero la sonrisa lo delata fíjate que en los medios de comunicación nos venden masivos los, los grandes nos venden la idea de que nos dicen es que los famosos y los famosos los famosos somos nosotros claro las personas comunes no las que hacemos que esto camine claro que funcione y no hay que tenerle miedo a, a presentarnos ante el mundo y decir todo lo que tenemos por decir no ah, sí claro todos tenemos algo que decir. Decir. Oye, pues también antes de decir el, el nombre de nuestro invitado, muchísimas gracias al Chac, porque hace magia junto con nosotros y es el que hace posible que nuestras voces salgan. Sí, el mago de la 5G. Sí, es un pequeño todo inteligente. Él. Eh, sin verbe. Inteligente y guapo. <risa> <risa> pues ahora sí, maestro, está con nosotros Luis Sánchez de Maderería Los Pinos. Oh. ¿Cierto, Luis, o no? Sí, ¿qué tal? A todos nuestros radioescuchas, muchos saludos, espero estén pasando una linda tarde. ¡Qué boleyes! Es que está nervioso, ¿eh? <risa> <De> hecho, <risa> Menos mal, nos va a quitar ahorita los micrófonos. Luis, es una de las, de las fortunas que nos trajo la pandemia, porque siempre hay que ponerle, plantarle cara positiva a, a todas las adversidades, y eh, después del, del más de un año que duramos eh, eh, sin actividad en la academia, cuando reiniciamos, llegó mucha gente nueva y... Y, y, qué bueno, ¿no? Y para seguir con este proyecto de, de generar bailadores y todo ese rollo, ¿no? Sí, es un es un chico, no tan chico. Ah. <risa> no, es algo es correteado al... ya. No, no, no. <risa> es alguien que llegó con todas las ganas del mundo de aprender a bailar. Ya había tomado clases previas. Y bueno, está con, con nuestro estilo aprendiendo a bailar. Y bastante bien ahí va. Entonces, una de las funciones que tenemos dentro de la academia es que esas redes sociales que, que nos pasamos en el teléfono horas y horas comunicándonos, esto se haga posible pero en persona. Uh -huh. Entonces, nosotros eh, siempre estamos interesados en que entre alumnos sepamos todos a lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces, por eso es que Luis está el día de hoy con nosotros. Esperamos que sus compañeras lo estén escuchando, sí, por ahí. que le manden muchos mensajitos y pues por eso estás, ¿no? Para contarnos toda tu historia, el, el título, del día de hoy es madera de bailador. ¡Ay! ¡Qué gran tema! ¿A poco no? Échale leña. La verdad es que nos pareció muy bueno el... el El tema, porque se junta con lo que tú haces, que es una maderería, sí. y eh, bailador, pues que es la forma en que nosotros te conocimos. Fíjate que al fin de cuentas, perdón, no, no, no le quiero eh, quitar la palabra, pero al eh, la intención en la academia es generar redes sociales, en el sentido de que también generar economía, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que nos concita es el baile, pero cada uno tiene o negocios o tiene emprendimiento de las gentes que va allí, y a veces estamos ahí trabajando en el baile y nadie, sabemos el que tenía al lado, puede ser que tenga algo que tú necesites, ¿no? Un servicio, un bien, no sé. Exacto. Y en este caso, pues, ya te, Luis, parece que es toda una tradición en la madrería ¿sí o no? Sí, ya tenemos más de 15 años en el mercado y ya mucha gente nos, nos conoce. Y se llama Maderería sí, Los madre, Pinos Maderería Los Pinos ¿Dónde están ubicados Luis? En Avenida Patria, uh -huh. allí por Tabachines y Agüehuetes En la uh -huh. colonia Roma Bonita de Sí, de hecho está muy cerca de la Academia Cerca sí. de la Prepa 13, ¿no? Ajá. Para quien sí, ubique ¿sí? La, prepa la Prepa 13, 13 sí. por allá Que el maestro está a punto de comenzar unos muebles de madera. Ya casi <risa> ya comí. Ya, ya casi. Ya, casi. <risa> ya falta menos. ¿Cuándo, profe? Ya, ¿Cuándo es el, ya que, casi? Estoy arreglando la transmisión de la lavadora, no el clutch. Sí, que ayer se le ocurrió la lavadora no secar y pues bueno, toca ya, ya la desarmé. Ok, pues antes de que Luis nos comiences a, a platicar toda tu historia... Eh, quiero platicarles que el día de hoy toda la selección musical maestro está a cargo de Luis, toda, completita. Y me encantó. Uh -huh. Creo que tenemos más o menos los mismos gustos. Sobre todo las dos últimas canciones, no bueno. El mundo entero sabe que, que me fascina Marc Anthony y bueno, pues ahí tiene que ver. La primera canción del día de hoy se llama Difícil de Entender. Está a cargo de Seo Muñoz y yo la escuché como una bachatita. Sí, es una bachata. Sí, ¿verdad? Es como un bolero. Bachata, está. Un son. es que la bachata es un bolero son. Sí, lo sé, pero es que esta al principio suena más como un bolerito, no te Ajá. imaginas que va a ser el cambio. Yo la verdad no la conocía y me imaginaba que iba a ser el cambio a salsa. Dije, ah, muy sí. bueno, pero no, cuando cambiaba a bachata dije, ah, me gustó. Sí, está muy tranquila, está muy padre. La Entonces, verdad, sí me gustó cualquier muy. parecido con la historia real... Es mera coincidencia. <risa> Exactamente. Ah, ¿Te identificas con la canción? Sí, sí, oh. sí. Me identifico mucho. Poquito. Poquito. Está <risa> okay. muy padre. Vamos a escuchar la primera. Y venimos a platicar. El Te sobra mucho orgullo para decirme en la cara todo lo que sientes. Pero no tuviste miedo pa' enfrentarte contra toda una ansiedad que pedí a mi cabeza años atrás por meterme en tu cabeza. No te hacen falta las para venir a volar al cielo de mi boca. Olvidas tu educación para decirme en la cama todas tus barbaridades, desde cuando eras cobarde. Que no quieres enfrentarme O será que no te importa, amor Después de yo haberme acostumbrado A tu color de voz siempre a mi lado Hay un silencio enorme, muy amargo Será quizá que te olvidaste Y cigarros, pero te recordaré Volveré a ver otro viernes Por la noche en otra cama Y en tus besos pensaré Pero lo que más me duele, corazón Es que a ti Hoy te toque otra piel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 Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310 41 94 Te encantarán. ¿Qué tal, maestro? Vamos, parece que ahí fluye mucho el amor, ¿no? No la conocíamos, ¿verdad? <risa> no, de hecho, no. De hecho, creo el que el cantante fue... ni, creo ni creo la canción. Creo que la quieres dedicar, ¿verdad? ¿O quieres mandar saludos a alguien? Sí, estaba dedicada para mi güerita. <risa> Que con y, ya ¿Cuál y ella sabe, cuál. entre millones y ella sabe quién es la güerita Esperemos que sí, que no vaya a haber confusiones, por favor. La quiero eres... mucho. Okay. Le mando muchos saludos. Ah, perfecto. Pues le mandamos saludos hasta donde esté, que nos esté escuchando y que, mm. que nos escuche todos los martes. No, no estará Luis presente todos los martes, pero nos pueden escuchar, ¿no? Sí. Oye, pues a ver ahora sí Luis platícanos, cómo es que tu familia emprende este negocio de la maderería. Eh, mi papá, desde muy joven, empezó de, de chofer acarreando trozo de madera. Uh -huh. Trabajó directamente en la sierra, uh -huh. literal. Este Y de ahí, mi abuelo emprendió el negocio de maderería uh -huh. y se vino para acá, para Guadalajara, este hace aproximadamente 20 años. ¿Dónde vivía? Mi abuelo en Ayutla, Jalisco. Ah, somos nacidos qué. allá. Ah, qué padre. Sí, mis papás y... Y, y yo Ajá. y este y pues uh, uh, mi abuelo empezó uh, a los 20 años y mi papá estuvo ayudándole también y mi papá después emprendió el solo el negocio y de ahí empezamos todos los nuestros hermanos tienes más hermanos sí somos hermanos cinco tienes? en total ¿Mándale saludos? sí le mando saludos a mi hermana que está en estados unidos y estoy súper orgulloso de ella y la amo mucho ay caramba. <risa> Ándale, que luego lloramos, ¿eh? <risa> <risa> claro, somos de fácil sentimiento. O sea, ¿Y todos están involucrados en el negocio? Eh, tres de mis hermanos. Uh -huh. ajá, que viven aquí en Sí, que viven aquí. Ok. Sí. Oye, y a ver, bueno, empiezan con el negocio. Bueno, no debe ser tan sencillo. Yo me, me acordé eh, ahorita un, un comentario que hicimos un día saliendo de, de la clase que... Ay, fue algo de un gimnasio y, y que te dije yo, no, es que tú no haces ejercicio, pero qué tal levantas de troncos, ah, sí. ¿no? Sí, cuando empezamos eh, sí fue muy difícil porque nos llegaban gualdras, se les llaman gualdras a los cuartones grandes uh -huh. de trozo de madera y están pesadísimos, o sea, eh, y como nosotros este, pues so, eh, somos los pioneros de, de, de ese negocio, pues uh -huh. todo a mano. Como lo cargábamos a mano, entonces la, sí ha sido muy maquinaria. pesado, sí, sí, o sea, para descargar los camiones sí, sí eran unas verdaderas friegas. friegas. al gimnasio, ¿no? Oye, eso te iba a decir, Fue ¿cuál gimnasio? ¿Qué crossfit? Sí. Ni qué nada, ¿no? Fíjate, ahorita hablando del crossfit, de crossfit ahí por donde vive mi suegra, no, yo veo que pasan unos chavos corriendo con un costal en la espalda, ¿no? Así ah, alrededor de, de la digo, manzana. Y le digo, fíjate, que se vayan al mercado y ya les pagan, ah. <risa> sí. Pasan corriendo, son los chicos de un CrossFit que está ya a la vuelta sí, Está sí. está muy bien instalado, pero pues no tienen espacio O sea, mm -hmm. como que tienen todos los aditamentos menos el espacio mm -hmm. Entonces les toca y salen con sus costales Dándole la vuelta a la manzana Dándole la vuelta corriendo. a la manzana <risa> ¿Eh? Tú, sí, tú lo has pesado. tenido gratis Sí, yo gratis <risa> ¿A los cuántos años comenzaste tú entonces? Yo a los 14 años ya estaba manejando una camioneta y entregando pedidos ¡Ay, oh, pequeño! Sí, me enseñó muy, muy chico mi papá este, a manejar y, y empecé repartiendo, sí, conocí gran parte de la ciudad, me está entregando ¿Qué tan difícil es que, no sé, tienes que aprender a escoger madera, a que realmente sea, no sé, ¿hay madera buena, madera sí, mala? Sí, ahí, ahí se, se clasifica Ajá. y dependiendo también eh, la especie de la madera ...es como se puede trabajar, hay maderas muy blandas y maderas muy duras... ...en, en cuestión de, de, de... para muebles pues... Uh -huh. ah, okay. sí. ¿Y lo que ustedes lo venden, lo venden casi todo para, para particulares o ya son empresas? ¿o eh, pues hay muchos rubros, eh, abarca lo que son carpinteros, eh, eh, tapiceros, albañiles... Para Simbra, ¿no? Ah, para Simbra, sí. Ajá, exactamente. Tú dijiste, cuando, cuando platicamos de que vinieras al programa, ¿tú dijiste que le ibas a mandar saludos a tu mamá? Sí, un saludo a mi mamá, que espero me esté escuchando, <risa> que la quiero mucho y, y que me disculpe por todo. <risa> por las veces que a llego tarde. Por, por las veces que llego tarde. Oye, pero a ver, esos saludos son... Ella también está muy involucrada en el negocio, sí, supongo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ella tiene su, su negocio establecido allí uh -huh. por Patria. Ah, Aparte, sí, ella, es ella, ajá, sí, ah, okay. el mío es diferente. Yo, yo, este, nada más vendo por mm, por camión, o sea, no ah, tengo un negocio establecido. Ajá. Tú vamos, lo pasas de mano. Sí, a de, sí. En cuanto a mí me llega, yo ya lo, yo ya lo vendiste, de, sí. ¿Es wow. sí. O sea, el negocio establecido es de mi mamá, el de, el de Patria. Ah, pues. Es algo así sí. como lo que llaman el broker en Estados Unidos, ¿no? Sí. Eso soy yo, así como a... Eh, eh, como dicen? Ay, y el que reparte la droga, ¿cómo se llama? No es broker. El dealer. El dealer. dealer. <risa> Perdón, dealer. pero no es lo mismo. Entonces el broker es el que... pues sea, tiene el cliente y él nomás recibe la mercancía y le y entrega. Sí, le entrega. Sí, exactamente. Literalmente así, así se le conoce, pues es el término. Ah, ok. Pues está bien, está sí. interesante. Pues vamos a escuchar una cancioncilla ¿sí más, ¿te parece? Me late. Vamos a escuchar Ella lo que quiere es salsa buenísima, con esta canción yo mando saludos a Puerto Vallarta y aquí a Guadalajara, es una canción que les gusta mucho, Angelito y Alguero, a los dos también les late es a cargo de Víctor Manuel y ahí en compañía con alguien más pero uno de ellos es Julio Voltio entonces les va a gustar, yo sé que sí, igual la ponemos en la noche, o mañana porque Luis no va hoy a clase, entonces sí, igual ma mañana, ma mañana. Ma ma <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Listo! <risa> DJ tocarme una salsa. Yo, Víctor Manuel. Oye, este es Julio Voltio el chamaco. Julio Voltio, no podía faltar. Yo, güey. Bueno, es un dinosalo. Ja. Este ritmo no pasa de moda. Vuelve bailador. Vuelve Su falda oh, yeah. Entra la disco Con corte de fiera. Con ese vaivén de cadera Está dispuesta a que la baile Toda la noche entera cuca, la, la Que sale pa' fuera Quiere que le pongan salsa Que le pongan salsa Ni romes en fichureo y botella Ella solo quiere Que le den lo de ella Salsa Ella no te quiere Salsa oh, yeah. Ella vino a la conquista Salsa nada más o sea, que llevarla a la, la pista Deja que mueva su falta. Ella lo no que quiere. No Corre conquista. Se la pista. Y deja que mueva lo oh, yeah. Salsa oragua Soy tu pirata la conquista. Viento en popa, cierra la vista, yo voy a Que tromate, man, el rumor morena de ojos claros, un cuerpo en su como Cuando baila mi hueguanco, todo en la parción. Porque carga un tumba, o como una estrella de anime, ya que salsa su adicción. Salsa damas, salsa me pidió y salsa, salsa le dije. Esa morena chiquitita y peligrosa, me sabe hacer las cosas muy bien. Oye, hoy no en a azul ya completo. Sube ya, esposa boliviana, ella lo que quiere salsa, mueve la cadera con el baile de su falda. Que, que la baile, que la tire y la traiga que ella lo que quiere es salsa Que lo bailotea, remetea, remetea Bailotea y no se cansa Que ella lo que quiere es salsa Y deja que me vea su faedado Si en su cadera Con un don sensual Epao. Y cuando ella llega La pinta por del mundo Ativate brabucona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 Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legaspi. Búscalos en Facebook como Primero Café, luego Existe. Visítalos. ¿Qué tal maestro? ¿De lujo? Bueno o no. Sí, sí. ¿A poco no está así para bailar sabrosón. Eh, lo que quiere es salsa. Oye, le vamos a mandar saludos al amante número uno de la bachata, que le gustó la primera canción. Muchos saludos a Iván y qué bueno que hoy sí nos está escuchando en vivo. Me lo pita también a Lupita Algo. Y le quiero mandar unos saludos especiales a mi hija que me está escuchando, que la amo y estoy súper orgulloso de ella, y que también baila y que también baila, es bailarina por si algún maestro de baile por ahí quiere hacer unos casting <risa> aprovechar aprovechar el favor. momento y a, a tus bailadoras mi, a, a mis bailadoras este, Lupita y Chio que son excelentes chavas Me la paso muy chido. Este... Le ayudan ahí cuando el paso no le sale y bueno. Me aguantan ¿verdad? todos mis berrinches. Ah, no, ah aparte, sí. aparte. Ay, yo, yo no sé por qué ese berrinche a medio paso que no le sale. Ayer aventó hasta los zapatos, no bueno. Se me atoraban los tenis. Sí, se puso. ayer hacía mucho calor en clase, ¿no? Sí, sí, había mucha humedad y por eso se sentía así tan sofocado. Ah, sí. también quiero mandarle un saludo especial a mi amiga Jessica, que me está escuchando, Perfecto. que la quiero muchísimo. Güey, eh, no manches. Siempre estás conmigo, gracias. Qué le mandamos Te saludos. quiero sí. mucho. Que vaya a bailar, a ver, Que vaya, ya, a ya le bailadora. dije, ya le dije, a ver, nos está escuchando Jessie. A ver, que diga por qué no da. No, y a María hasta Cabo Pulmo y a Mariana, que andan allá. Bueno, no creo que nos estén escuchando. No, definitivamente hoy nos cambiaron por el mar, pero bueno. Oye, también le vamos a mandar saludos a George de Alimentos Veganos Isis, que es uno de nuestros patrocinadores. Eh, ahí nos vemos en la noche. Y, ay, ¿a quién me faltó? Ah, a Michelle y a Bernardo. Que eh, ellos son los dueños y cocineros, chefs, Emprendedor. repartidores, emprendedores que prontamente estarán con nosotros de un lugar que se llama La Auténtica Cocina Económica y Banquetes, Exactamente. que platican ellos que cocinan bastante rico yo estoy seguro, Entonces, si ellos lo dicen yo lo aseguro, lo vamos a probar ya les preguntamos que si tienen algún platillo sin carne, pero pues no pero bueno, algo nos inventarán, yo sé por ahí para probar ese sazón sí, por qué no, una sopita de arroz o algo así no? unas rajas van a venir, ya ya vamos a agendar también para que vengan ellos con nosotros tenemos varios alumnos ya que todos salieron muy emprendedores toda esta generación <risa> Menos muy emprendedora que hace falta para, para poder activar la economía necesitamos emprendedores ¿no? y todos apoyarnos entre todos Sí. Lo más seguro es que a lo mejor necesitan después un mueble Entonces ahí entra Luis, ¿no? una madera Sí, y... sí, sí entonces Oye, ¿y haces no? muebles también? ¿Sabes hacer muebles o no? Eh, sí, sé, sí. antes fabricaba cocinas y closets también Ah, sí? ¿sí? En el 2013 Pero ya se acabó eso <risa> Pues sí No, muy bien, pues a ver Luis Entonces estamos con que tu negocio es recibir madera Y, y entregarla, ¿no? Sí Y ya, pasaste O sea, pra... Eh, más que nada eh, quería promocionar el negocio de mis hermanos, sí. o sea que somos tres madererías. Este, dos de mis dos de mis hermanos tienen maderería. Este, una se llama Jipesa que está por Juan de la Barrera, okay. eh, más no recuerdo el número. Eh, no, no, eh, por las pintas. Uh -huh. Pero así tienen ellos eh, redes sociales, así los encontramos? Sí, en están en Facebook como Jipesa okay. y este y Madería Los Pinos también están en, en las redes en facebook ah perfecto este ellos están en san sebastián el grande también tenemos una sucursal oh. en, en san sebastián y aquí en patria que es la de mi mamá mm, okay. y nos están escuchando todos saludos ah. a mis hermanos saludos. qué padre yo la verdad es que para mí la madera es una cosa esencial en la vida eh, aquí al maestro siempre le ha gustado muchísimo hacer sus pininos en muebles y eso Y a mí me encanta esto de, de el olor de la madera, sí. yo la verdad es que no distingo una de otra, a mí podrían darme gato por liebre, <risa> pero me encanta, la, la madera es algo, eh, pues que creo que en todas las casas. Pues es que es básico, es una, realmente casi es una necesidad. Me echaste al Nazareno trajo la ¿Es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Cuenta la historia Oye, y a ver, pero yo iba a esto ¿Qué tan fácil es Aprender a conocer? O sea, ¿te tardaste un buen, supongo? ¿O, o es fácil distinguirlas Como uno que no tiene ni idea Si tú vas a la maderería, confías en que realmente te están dando lo que pediste. Que no te dan aguayón en lugar de filete o como lo ah. los carniceros. ¿cómo? Pues, <risa> pues es que en realidad, eh, como nosotros nos especializamos en eso y conocemos bien uh -huh. las maderas, eh, una persona que va al negocio y, y no sabe de maderas, nosotros les explicamos, o sea, como uh -huh. tenemos el conocimiento. ¿Qué quieres hacer, verdad? ¿Qué es lo que quieres hacer para qué lo, lo ocupas? Y, y nosotros damos ese asesoramiento, pues. O sea que sí es, por ejemplo, no es lo mismo si quieres hacer una mesa, si quieres hacer un closet, no pides la misma madera. Eh, no, porque para un closet podemos recomendar a, a, a lo mejor hojas de MDF o AAA de pino, o sea, se pueden recomendar más que nada eso. Y para hacer una mesa durable, uh -huh. o sea, puedes utilizar madera sólida. Entonces. ¿Y los este, precios varían mucho? No, los precios son competitivos Están está dentro del, del mercado. mercado Tenemos pues, más de 15 años en el, en el mercado uh -huh. Y eso es algo que nos ha distinguido Pues el, el, el precio y la calidad de, de los productos ¡Ay, qué padre! Ay, vamos a ir a que nos den un tour <risa> No, no, para que, para que aprendas la madera, ¿no? Sí a, sí, a eso me refiero Es que, de verdad, yo te lo digo honestamente Yo no distingo, por ejemplo Aquí tenemos los libreros enfrente Yo no te podría decir... ¿De qué maderas? No tengo ni idea. Ahora, otra cosa. Esto es controlado, ¿no? Todo lo de la tala de las maderas es controlado, ¿no? Lo de sí. los árboles. Sí, el gobierno federal, eh, ellos tienen manejo de los recursos naturales eh, y nosotros... Como, como una empresa responsable tenemos nuestros reembarques forestales uh -huh. y permisos para, uh -huh. para poderla eh, trabajar uh -huh. este a nosotros nos llega nuestro cerradero que está en Ayutla Jalisco y ahí la, la procesamos, el eh, cuando nosotros nos llegan, nosotros exigimos una guía forestal la uh -huh. cual nos respalda ante este la Profepa o, este, uh -huh. los encargados uh -huh. de Este, de los recursos naturales Los Entonces, que regulan Los que regulan, exactamente y, y ya este, la transportamos para acá Y nosotros contamos ya con esas guías y esos reembarques que, que nos respaldan ante... Ay, qué Padre, o sea, eso sí es bueno saber Que no fueron y cortaron cualquier arbolito Sí, claro, sí, no sí, son No, no exactamente Y ahorita muchísimo de eso Por eso eh, hay mucha demanda de madera Porque están regulando, ya el gobierno federal este, ya se metió muchísimo en, el, en, el, en, en ese mercado, pues, porque están controlando todo eso, la tala clandestina, hay muchísima tala clandestina. Es que debe de ser, o sea, simplemente ahorita lo estamos notando, el, el calor que ha hecho en esta temporada y aún así vamos y cortamos o sea, parece que no entendemos como esa relación de árboles con clima sí. y nos da lo mismo no entonces qué bueno que estén de verdad tan involucradas las autoridades para que defiendan esta parte no sí sí pues nosotros también como como personas eh, tendremos que tenemos que aportar en, uh -huh. en eso pues verdad o sea eh, cuidar cuidar nuestros entorno el medio ambiente el ecosistema sí. exactamente Oye, pues llega un saludo más de otra de tus bailadoras. A Te mando saludos Ale, y que sí nos está escuchando. Ah, Gracias, Ale. Ale. Saludos. Que a ver cuándo bailan otra claro. vez, <risa> Luis. Oigan, es que a este hombre ya le estamos sacando eh, tal, casi todos los días, cambia de bailadora, no entendemos esa parte, ¿no? Quiero mandarle también un, un saludo a una mujer que me hace sufrir muchísimo. Cada, cada que la visito. Ah, no, es no mi dentista de cabecera, Ay, sí. se <risa> no se quemaron. crea, no, no, es muy buena dentista, la verdad es que, eh, pues casi no, es más, me duermo maestra, cada Ay, vez que no. voy. Ya, ya, primero dijo que sí le duele, no te creas, <risa> o sea, le está componiendo. Le estoy componiendo, no, no, no, es muy buena dentista, ellos están por, por el, ahí, por el cerro del tesoro, ah, pues, eh, no. La calle, todo, exactamente, mándale. la calle se llama Campiña, número 545, local 9 uh -huh. en la colonia Cerro del Tesoro y tenemos eh, están ofreciendo un 15% de descuento a las personitas que, que acudan al consultorio, mencionando que escucharon aquí ¡Ándale! Ándale. ¿Qué tal? Si, si anda alguien ahí necesitado de un arreglo dental, ya saben <risa> Aprovechando, ¿verdad? Perfecto, y, sí. Y, y volviendo a lo, a, lo, a lo del baile, o sea Nosotros siempre hemos, hemos dicho que el baile tiene un aspecto, aparte de el ejercicio, es como una terapia psicológica. ¿En ti opera eso? ¿O por qué? ¿O ¿Cuál fue la o sea, ¿qué, qué es lo que te nace el, el bailar? Pues a mí siempre me ha gustado la salsa, Ajá. siempre me ha, me ha fascinado. Este y ha sido como que algo que, que siempre he querido hacer. Ajá. Eh, tengo más de 5 años queriendo aprender ya y lo por una y por una u otra razón no Ajá. no lo había no lo habías hecho no lo no habías, habías llevado hecho. a cabo Ajá, sí. pero bueno ya encontraste el lugar Sí, anfibios. Cerca de tu casa. Sí, no, excelente, cerca de la excelentes maestros, la verdad. Sí, vives cerca de la academia. Sí, a sí. cinco minutos. A ver, ¿y cómo te diste cuenta de las de las clases por con redes? ¿Sí? sí, sí nos viste en redes, ¿Sí, sí funcionan las redes. Sí, funcionan. Fíjate que nosotros, bueno, este año estamos cumpliendo 15 años. En, en octubre cumplimos 15 años. Y amenazamos con hacer un, un, un bailongo. Nunca habíamos hecho publicidad en redes sociales. Eh, en estos 14 años anteriores, siempre la gente que ha llegado llega por recomendación de alguien más. Y ahora en la pandemia el maestro no tenía nada que hacer y dijo oye, pues hay que anunciarnos a ver qué sucede. Y la, la noticia fue que en dos días llenamos... Tres días, de la semana, tres días de la semana y tuvimos que decirles ya no caben hasta aquí <risa> nada más por favor a ti te consta que la clase de hoy la clase de mañana sí. estamos llenísimos estamos eh, respetando todo lo que nos dicen las autoridades tampoco queremos pasarnos eh, y pues tenemos un cupo limitado no bailamos con cubrebocas es algo un poco complicado al principio Eh, de repente hay uno que otro desobediente que se lo quiere quitar, pero bueno, luego la maestra los regaña y se vuelven a poner el cubrebocas. Esto es por seguridad de todo mundo, ¿no? Pero ahí vamos, estamos conociendo muchísima gente, gente muy interesante, eh, gente eh, que llegó con la mejor disposición de ser parte de la familia verde, como nosotros le decimos. Y pues ahí vamos, ¿no? Estamos aprendiendo, casi vamos todos parejitos, entonces ya nos tocará conocernos todos, hacer algún evento donde se puedan conocer. Y todo lo que nos, to, los que nos falta conocer. Cada sí. que iniciamos el año, Mecho me y decimos cuánta gente vamos a conocer este año. Pues imagínense. Y siempre es muchísima. La verdad sí, eh, buenas experiencias, otras quizá no tanto, pero la verdad es que no nos arrepentimos de lo que hacemos y si la vida nos regresara, volveríamos a tener una academia de baile. Eso es sin duda. Como dice el dicho, si la vida te da chicharrón, haz chicharrón en salsa verde. <risa> Maestro, usted mi <risa> chicharrón come. Ah, bueno. Es un decir. Ah, bueno. Oye, pues a ver, la siguiente canción se la vamos a dedicar a tu hija. Sí. Es una complacencia. La canción se llama Yo no sé mañana. Disfrútenla, bailen. Y, hermosa, esperamos verte pronto. <risa>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 What are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 Hay, si alguien tiene duda si el invitado de hoy sabe bailar o no, puede checar en la página de Amphibios Radio. Hicimos un envío con Citlali para que todo el mundo vea que sí bailan los muchachos. Sí, sí, Citlali se va a ir bien relajadita a trabajar. Nomás espero que no se quede dormida. No, porque tiene que llegar temprano a la clase del día de hoy. ¿Qué <risa> más, maestro? De... ¿Qué más quieres saber sobre el invitado del día de hoy? Eh, ¿En qué íbamos? <risa> Creo que el maestro también andaba bailando. Andaba bailando. Oye, no. a mí me gustaría saber, eh, ¿qué tipos de madera hay? O sea, tú los conoces todo y para ti es algo que ves todos los días, pero los que estamos del otro lado no sabemos. Por ejemplo, lo más común es madera de pino. Creo uh -huh. que es como lo que todo el mundo conoce, pero ¿qué otros tipos pues, de sí, madera es la, hay? Los, las maderas más comerciales para la fabricación de muebles uh -huh. este, en general es el pino o yamel. Este y ya de ahí entran las maderas tropicales como son la parota, la, parota. la rosa morada, este el salam y entre otras maderas. Esas son preciosas. más caras. Sí, son un poquito más caras, pero la verdad es que la madera de parotas está eh, explotando muchísimo, hay uh -huh. muchísima demanda de ese de esa madera y este es es un mueble muy bonito, pues. Pero la muy difícil muy de trabajar ¿eh? Dura, ¿no? Es una madera eh, dura No, al contrario, es una ¿Ah, madera ¿sí? blanda ah, Sí, okay. pero lo, lo malo de eso es que tiene un, un polvo muy muy picoso Sí, sí te hace Un chiloso es, es muy difícil de trabajarla ah porque yo tenía una tía, mi tía María A ella le encantaban los muebles de, de, de madera de parota De hecho, en la zona de Michoacán Ahí hay mucho mucho mueble de eso No sé, me supongo que ha de haber ahí No tengo idea Pero yo estoy hablando de la zona de Pajacuarán, ahí cerca de Zaguayo. Uh -huh. O sea, hay mucha mueble de madera de parota. Sí. sí, la madera de parota viene más de del, lo que son de las zonas tropicales. Uh -huh. Se da mucho allá, las, las maderas este, tropicales, como lo que es la rosa morada. Uh -huh. Por lo mismo que están en zonas tropicales, me supongo que son como más resistentes, ¿no? Sí, más resistentes a los este, a los ataques de... de, de, de este. ¿Cómo se? Termitas, exactamente. Termitas y, y para la humedad uh -huh. o sea, resisten mucho. Para Oye, la ¿por también. Porque de veras, o sea, si llegan las termitas a una madería... Sí, se, se acaba ahí. O sea, eh, por eso eh, cuando cuando llegan al aserradero, uh -huh. se, fu se fumigan. Con un uh -huh. líquido especial antes de que antes de que la, llegue al, a las madererías. Antes de que acomoden todo. Sí. Para que... Antes de que lleguen las madererías, o sea, en el mismo cerradero, uh -huh. este, se cortan y ya después se meten a una tina con un producto que que elimina, este, las uh -huh. las termitas. Sí, porque eso es un peligro. Oye, Y las maderas estufadas también las trabajan ustedes. Sí, la madera estufada, este, la de es pino eso? y. Ah, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? la pregunta en decir, español, las, por la favor. Los meten en la estufa. <risa> Supongo. Literal. <risa> sí. Pero no una estufa chiquita ¿eh? de cocina. Es una, son estufas grandes. Ah sí, sí. Sí, es sí son ser? enormes, no, es sí. Una broma. Sí, las ah. meten, este. Eh, con aire caliente Ajá. les les meten aire caliente para para deshidratarlas y sacarles el agua y sacarles el agua exactamente ¿Y ¿cuál es el beneficio? El beneficio es este para que esté más rápido Ajá. la el, la madera Ajá. y para que se pueda trabajar mucho mejor mucho más fácil y, y tenga más durabilidad ah o sea que se trabajan más fáciles las maderas secas sí, que las, las maderas, maderas estufadas sí. exactamente De hecho las deshidrata literal Sí. Le sacas el agua. Ah, no sabía eso. Pues, sí, no, una, aroma, una <risa> sí. No bueno, creí que el nombre era por otra cosa, pues. De hecho, decir las personas que trabajan como las, los, las figuras de madera, como los arcángeles, pues es pura madera estofada. Uh -huh. Y es ah, madera, okay. ese otro tipo de madera como más, más finolis, ¿no? Sí. Los trabajan, como los que trabajaba tu tío Juan, los uh -huh. que su tío hacía escultura de madera, pues. Sí. Arcángeles y todo eso ¿verdad? Sí. El que le da su manita de gato a, a la Virgen de Zapopan. la Virgen de Zapopan. Sí. ¿En serio? Sí. <risa> ok. ¿Tiene saluditos, Luis, o qué? Sí, o qué no? quiero mandarle un saludo. a la mucosa, a mi mucosa. Te vamos a, a cobrar los <risa> un abrazo, saludos, <risa> Un abrazo muy fuerte y la quiero mucho. Okay, está escuchando pues, también. gracias que nos están escuchando. Y vamos a, a ponerle otra canción de las que pidió Luis el día de hoy. Eh, esto porque me encanta a mí, las dos personas que interpretan la canción me gusta muchísimo, pero sobre todo pues el flaquito de Marc Anthony, ¿verdad? todo el mm -hmm. mundo lo sabe, vamos a escuchar De Vuelta Pa' La Vuelta tremenda yeah. canción Digas nada, ya tus ojos me confirman todo. Es verdad lo que me dicen y para negarlo y es muy tarde. Me cuidaba de personas como tú, ver al final ni modo. Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes. Di Haga tu maleta, no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar, pa' cuando quieras regalar See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 en Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Estamos de vuelta, maestro, que se arma el bailongo. Sí, sí, sí es que la música es adictiva, entonces el cerebro te mueve. Y la verdad es que la voz de ese flaquito es tremenda. Aunque el mundo diga que no. Ah. <risa> Yo sé que hay mejores, pero a mí me gusta muchísimo la orquesta de Marc aclarando, no él físicamente, pero me encanta lo que es el concepto, cómo canta, cómo lo disfruta, es tremendo. Ya empecé a hacer mi alcancía por si ahí como del 23 viene de nuevo a, a Guadalajara poder para el 23 de no no no en el 2023 ah, digo bellos. tengo tres años dos años para ahorrar porque el, esp el espagueti salsa cobra <risa> es que ese flaquito cobra bastante por sus conciertos entonces no pero sí vale la pena sí la verdad sí ya tuvimos el honor de verlo una vez y No, dos veces. Sí, una veces. gratis y una pagada. Sí, sí. Me gustó más la gratis. Sí, la gratis ha muy, está más padre. Sí, como que la gratis estuvo tremenda. Todo se disfruta cuando es gratis. Sí. sí. Y dicen que los tapatíos tenemos un... un eh, una visión un, particular. Exacto, por, por esto de, de las cosas gratuitas. Entonces, Ajá. bueno. Pues, a ver, maestro, usted sabe más de madera que yo. Ajá. Bueno, a mí en lo particular, la, lo que más maneja uno pues es el pino, ¿no? Porque es el más, pues el más económico. Ah, también pienso también es eso. yo, ¿no? ¿Sí? No sí claro, pues hay, ni, hay niveles, económica? hay niveles. Sí, lo que es la madera de pino y oyamel son Ajá. de las maderas comerciales más económicas, más económicas. Sí. Oye, y a, a ver, me están preguntando que digas redes sociales. Vamos a a ver, a, el negocio de tu mamá se llama. Sí, es ma madera los pinos, okay. está como madera los pinos. ¿Así lo en, encontramos en sí, Facebook? Sí, en Facebook. Okay. ¿Y eh, el de tus hermanos? Eh, Maderas Jipesa Es una SA. Digo, SA, por el nombre, ¿no? Sí. Es una persona moral. Ah, ya me salió moral, el lo contador. Sí. Ya perdón. le el contador. Sí, sí, sí, sí. sí. Jipeza sí. Es con J, tal y como se escucha. Sí, con J. Para ponerlo nosotros así en la en la página. Okay. acá con tu mamá, ¿qué horarios tienen? El horario es de 9 a 6 de la tarde, así corrido. ¿De lunes a sábado? De lunes a sábado. O oh, trabaja mucho. Y sí. está ahí todo el tiempo. Sí, Podemos ir tiempo? y... Decirle... Sí, no, no. Ella es súper trabajadora, mi mamá. Digan que nos escuchaban aquí en, en Amphibious Red y les van a cobrar el doble. <risa> Que yo ni a... lo escuché decir, profe, porque mi mamá no yo iba a decir, "Ay, maestro, va a dar una promoción sin autorización, no, no, nos a el ah, quiero mandarle también unos saludos a unos amigos de Maderas Anaya que están por Tonalá, también muy muy buenas gentes. A mí me bonito que no hay rivalidad. No, fea. no, no, son unos buenos buenos este ellos de hecho me están maquilando a mí. Este, uh -huh. y son muy buenas personas, la verdad. Ay, pues a mí la verdad es que el mundo de la madera, te digo, a mí me, me encanta. Hay tiendas, yo recuerdo desde que yo era pequeña, hay tiendas donde había una cerca de mi casa donde venden eh, los cortineros, que y, tornos de madera, ajá, figuritas que para que le pegues a la puerta o no sé, que a mí eso me encanta. El olor de la madera lo disfruto. la capilla de Jesús. Sí, sí, por ahí, sí. no sé cómo se llama, pero está a una cuadra de ahí del, Ajá, mercado, de la del capilla. mercado de la Capilla. Ajá. Les mandamos saludos si nos están escuchando. Oye, pues nos queda poquito tiempo. Vamos a ponerte una canción más eh, de, de la que tú solicitaste. No vamos a, a ponerlas todas, pero te vamos a dar a escoger. ¿Qué prefieres? Eh, ¿La de la preferencia con Pupi y los que son-son? Son-son. ¿O para ese viernes con Marc Anthony? Eh... <coughs> La, del, ah, la de la preferencia tín, tín. Ah, yo sabía vamos, vamos a escuchar esta de la preferencia Chicos, y vamos a regresar Ya para entrar a los últimos minutos del programa Para poder agradecerle a Luis su presencia Vamos a escuchar Let's los que son son de derecho me los chama escondidos, tiran su pasión Estamos de vuelta maestro. la timba se vino con todo pupi y los que son son, son. ya que va a quedar pendiente una cancioncita que nos había pedido luis que se llama parece en viernes con mm. el flaquito de mark anthony el espagueti de la salsa <risa> una tremenda <risa> canción mira que si mark nos está escuchando no le va a gustar que le digas espagueti <risa> ¡Ay, caramba! Te va a hacer así con sus 50 mil dólares. ¡Ay, sí! <risa> Luis, ¿algo más que quieras uh, agregar? Nos quedan dos minutitos nada más. Pues me falta unos saluditos a Rox, que es mi compañera de viajes y me la paso muy chido cada vez que me invita. Oye, muchas chicas, ¿a ti te rodean mucho las mujeres? Bueno, ¿Sí? Yo no tengo la Es culpa, que son, son puros saludos a, a chicas. Bueno, es que es más, yo te digo por experiencia, es más padre hacerse, es más fácil hacerse amigas femeninas. Sí. Yo tengo puras amistades femeninas. Es cierto eso. Entonces Es que las mujeres juntas somos muy complicadas. Sí, pero estas amigas verdad, sí. incluso te defienden, wow, así como... Que... Y Oye, las avientas a ver. por cierto, ayer, ayer le mandamos saludos al aire, pero nuevamente lo vamos a hacer. Le vamos a mandar saludos a Alma, a ah, Mayo, que fue su cumpleaños. Es mi superamiga. Sí, exactamente. Sí, de muchísimos años. De muchísimos ¿no? años, más años, o menos desde la prepa. Uy, no. Ah, sí. Ya sí, sí. Algunos años. Mi mejor bien. amiga es de la secundaria. Sí, también. Sí. Pues bueno, pues les vamos a agradecer a todos, principalmente a Luis, gracias. No, pues gracias bueno, pero a también es, tenemos el compromiso de que va a regresar. O sea, porque sí, ya le gustó, ya como lo... sí, sí, todos sí, los que sí, vienen. ya se armó chido aquí el <risa> Después se enamoran del de, de <risa> micrófono. Fíjate que él tiene una, una idea que siempre hemos tenido, de que hace falta una estación donde todo el tiempo se toque y se comente acerca de la música bailable, ¿no? Sí. Y bueno, esperamos algún día tener un poquito de tiempo y hacer un, un programa de ese tipo. ¿no? Saludos a Alex Kirarte, porque él tiene un programa, pero él está en Londres. En Londres y desde allá transmite. Sí. Eh, muchos saludos. a Sí, sí, sí, sí. Eh, me está intentando Alex, acordar cómo se llamaba. Sí, sí, Alex, Alex Muchísimos Quirarte. saludos a Alex Quirarte. Pues Luis, muchísimas gracias. Eh, agradecemos a la vida que nos haya puesto en el mismo camino. Con dos cosas que a nosotros nos gusta, uno que es la música y la madera. Sí. Entonces, pues si ¿sí tienes madera de bailador. Sí, la verdad que sí. Vamos a seguir gracias, gracias. juntos, esperamos por mucho tiempo. Eh, y claro que las puertas están abiertas sí, cuando gracias. tú o alguno de tus compañeros que se dedique a lo mismo, de tus amigos o tus hermanos que quieran venir a platicarnos su historia... Adelante, pueden venir y sí, pues gracias. contigo. Han invitado todos. Agendamos pronto. Sí, va sí, que sí. va. Ya le gustó. Ya quedamos. ¿Sale? Sí, <risa> tus amigos también quieren llegar ahí a Amfibios a la, a la escuela de baile, que es un club de baile y recreación. Exacto. A los también. que quieran ir a, a Amfibios está muy padre la clase. Que eh, quieran ir invitamos? a comprobar que Luis baila. Sí. Ajá. Ahí hasta el más tronco. Ahora sí que. <risa> valga la redundancia. Tronco Oye, baila. de veras, ese, ese que sea nuestro eslogan Sí, como el, el jueves los alumnos que decían que no estén tirando las ramas, ¿verdad? Sí. Vámonos pues, que nos estamos pasando de tiempo Un gusto Luis, maestro, lo veo en la noche Gracias Chuck Vámonos Bailar es soñar con los pies Nos escuchamos la siguiente semana. Amfibios Radio.